Porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Huac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narco punk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. tratan más sobre sentimientos personales, expresiones y frustraciones sobre el mundo. Escribimos sobre nuestras experiencias en la vida diaria, sobre las falsas relaciones humanas, sobre la miseria humana, sobre lo débiles que nos sentimos a veces en nuestra vida. Escribimos sobre amigos que hemos perdido, somos los gritos de las personas más débiles que no tienen voz. Escribimos sobre la soledad y lo abandonados que nos sentimos la mayor parte del tiempo. Escribimos sobre esta sociedad podrida a la que no le importa nada, incluso si alguien está muriendo. A tu lado como sólo quieren que consumas para llenar tu vida vacía con basura inútil escribimos sobre personas que sufren en clínicas psiquiátricas y cárceles escribimos una canción sobre las miles de mujeres que se convierten en víctimas del tráfico sexual escribimos sobre la violencia y el dolor que algunas personas pueden experimentar todos los días en su vida De confrontación de ideas Si nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda de Atenas Grecia llamada Chaotic End que sería su traducción y la primera canción que escuchamos Es parte de su segundo demo que se llama Más Allá de los Moros del Silencio Y precisamente con esa canción que da nombre a ese segundo demo Es con la cual comenzamos esta noche Hasta ahí la segunda canción, bueno esa es de 1991 La primera, el primer demo fue Guerra Odio, esa es de 1990 Con esta banda de cross metal formada en Atenas alrededor de 88, 89 Bueno, vamos a estar, esta noche vamos a estar pasando pues, parte de su discografía La segunda canción se llama Almas Destrozadas Y bueno, eso ya es parte de su segunda grabación eh, oficial Bueno, sería la tercera, esto es Frente a la Paranoia Y la canción es Alma Destrozada Eh, vamos a escuchar una más eh, Este disco que da precisamente Frente a la paranoia da ese nombre Esto es del 91 Y aquí también este, podemos ver eh, Por ejemplo en la portada esa, esa portada oscura Lobos, aves volando, el cielo Bueno pues es una gran recomendación Chaotic End y creo que eso fue lo que nos animó a pasar a esta banda, estas bandas griegas que ya hemos estado pasando y bueno pues quisimos irnos un poco más atrás, este Game que podría ser eh, lo que algunos llaman el Amébix griego vamos a regresar, escucharos regresamos ya lo hemos Κανεί δεν την μάθε, το βάκε τα τάκια. Κανεί δεν την μάθε, το πόλο και την φρέση. Κανεί δεν την μάθε, το βάκε τα τάκια. Κανεί δεν την μάθε, το πόλο και την φρέση. sonido este de Chaotic End, donde tienen ahí su sintetizador, bueno pues recuerda el sonido y la estética de esas bandas británicas, Amavix, obviamente NXT. y bueno pues ellos también dicen que definitivamente esas son las principales influencias de Chaotic End entre muchas otras dice eh, Alecos que fue eh, Cuando escucha a mex por primera vez, bueno, se dice que su forma de pensar sobre la música cambia totalmente. Le encanta ese sonido, ese tipo de sonido mezclando el metal y el punk de una manera única y creando esa, sombra, esa atmósfera súper sombría con el uso de los teclados, eh, que es el cross impulsado por sintetizadores, dice, alecos. Y también, bueno, pues es parte del sonido que expresa sus sentimientos de tristeza, e ira de la mejor manera posible eh, bueno, es, dice, es el sonido para expresar mi mundo interior y supongo que también los mundos de muchas otras personas habla directamente a tu corazón lo que habla Alekos que es el, el principal cerebro de Caótica, del inicio y hasta ahora y también tiene que ver como los griegos En los 80 estaban súper politizados y, y abrazaron las ideas, la estética y el sonido del cross punk británico con una facilidad increíble. Y bueno, pues suponemos que eso simplemente tenía sentido para ellos. Lo adoptaron y lo desarrollaron sin problemas, eh, la filosofía del cross. Eh, también nos hemos adentrado un poco en, en estas bandas griegas y hay un hay un montonal de bandas eh, de cross punk pero cross metálico, stenchcore eh, que combinan ese sentido épico la rabia y la desesperación y en vamos a seguir pasando pero ahora nos vamos a, a, a solo con chaotic end y se nos acaba el tiempo vamos empezando pero las canciones son largas y queremos pasar todas las que elegimos así es que vamos a pasar esta eh, que se llama oscuridad y soledad esta sería la tercera canción que estamos pasando de la producción frente a la paranoia que esto es en septiembre, de, en septiembre del 93 y precisamente chaotic eh, se forman en el 88 89 se separan en el 96 y bueno pues Eso fue lo último que sacaron antes de su desaparición, de disolverse en no, 1996. Vamos a escuchar entonces Oscuridad y Soledad y regresamos. Se disuelven en 1996 para 2013. Caotic End vuelven a juntarse en la guitarra, voz con Alecos, el bajo, Stefanos, Evangelis en la batería. Y bueno, con esta formación reformada, la banda comienza de nuevo a tocar en Grecia y de repente uno en Berlín en la fiesta de compañeros número 28 del Copy Squad. En el verano del 2016, la banda graba su segundo LP que se llama Promesas y esto salió en. A la venta en febrero del 17, 2017 hasta el día de hoy esta legendaria banda de cross metal de Atenas sigue activa y bueno pues eh, vamos a escuchar precisamente la primera canción con la que abre este disco llamado promesas que sería la canción espinas y bueno pues ahí súmale, eh, ahí van a escuchar la naturaleza, lluvia, truenos, oscuridad y esto es chaotic end sus discos ellos mismos siempre con esa ética del hazlo tú mismo también dice no pensamos que es que la banda sea una banda super política si solo son una banda que quiere expresar sus propios sentimientos y, rodear, y bueno y compartirlos con la gente que los rodea pero pues también obviamente tienen sus ideas políticas eh, que tiene que ver mucho eso ¿no? y bueno pues también después de, de este último disco eh, que lo lanzaron un montón de tiempo fuera de escena pero ahí pueden checar que ese sonido no ha cambiado se ha hecho más metálico pero sigue siendo ese cross metal stenchcore y bueno pues también en una entrevista les preguntan a ellos sobre la situación económica su presión política en Grecia Bueno, pues, como ya todos y todos Grecia pasa por una... Sabemos que pasa por una crisis económica desde hace muchísimo tiempo. Y, y bueno, pues, también eh, la extrema derecha en Grecia, este, que es el partido fascista neonazí Golden Town, que se considera como Amanecer Dorado, eh, pues es una vergüenza, pero está en parte del gobierno también la buena noticia es que el movimiento antifascista en Grecia es muy muy fuerte entonces hay muchos enfrentamientos eh, y se mantiene a raya eh, eso es lo bueno pero también no, no debería de sorprendernos eh, de que por ejemplo Golden Dawn eh, esté en Grecia en eh, Pues son partidos políticos y Vox en España, eh, partidos de ultraderecha, estén en el gobierno, aquí en México tenemos al, al PAN, Partido Acción Nacional, eh, parte de, de sus miembros son pues ya eh, declarado de ultraderecha y más en esta ciudad queretana pero otros partidos pequeños también que aparecían en estas últimas elecciones como una alternativa pues, pues si los analizabas bien, que es lo que la gente debería hacer, si quiere votar pues eran de ultraderecha solamente llamaban a, a votar por ellos porque pensaban que era una alternativa pero son lo mismo son decisiones de estos partidos derechistas y pues ahí está, nos bueno, no salimos un poco del tema, ¿no? Pero, pero hay que estar al pendiente también, y bueno pues ahí está Kautiken, tiene, tiene su lado político, en el tiempo que ellos estuvieron inactivos, pues obviamente estuvieron otras bandas, Zalecos estuvo en Ibernation que ya hemos pasado algo de ellos aquí también también están en la misma línea que Kaotiken, honestamente muy buena la banda, pero creo que Kaotiken a me me vuelve la cabeza con ese sonido y sí tenía razón no puede decir que eran como los Amebix griegos, creo que sí tienen ese sonido muy muy oscuro y creo que sí se merecen ese ese apodo. Vamos a escuchar una más de esta producción esta última producción sería mirando un amanecer interminable pues vamos a escucharlos ya saben, suban el volumen están escuchando Confrontación de Ideas del tiempo permitido, pero caótico. Pues definitivamente se lo merece. Nos vamos a despedir con esta última canción que cierra el disco llamado Promesas, que sería Danza de Pensamientos, Desgracia. Y bueno, pues aquí podemos escuchar a Caótico en toda su magnificencia. Ahí los sintetizadores y los sonidos de la naturaleza se mezclan y bueno, pues ahí está. Con este disco que cierra, con esta última canción que cierra el disco, pues nosotros cerramos nuestro programa. Lo escuchamos la próxima semana. Ya saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Esperemos ya en unos 15 días estar por lo menos eh, en un programa en vivo ya. Eh, pues nada más. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.